Encuentros cercanos. Las universidades españolas investigan el mundo de la parapsicología. Y uno de los investigadores más importantes, una de las personas responsables de que se estén llevando a cabo esas investigaciones, está esta noche con nosotros. El Es Iborra, Oscar Iborra. Muy buenas, ¿qué tal, Oscar? Muy buenas, aquí estamos, estupendamente. qué tal? Perfectamente, deseando conocerle cosas tuyas, cosas de como un investigador que se apasiona por el mundo de la parapsicología decide que la parapsicología tiene que estar en la universidad tiene que estar en la ciencia. Es una lucha que lleva mucho tiempo y que hay que seguir en ella, ¿eh? Sí, sí. La verdad es que es un plan a largo plazo. Yo siempre lo cuento, porque lo... A corto plazo, los, las metas que vas consiguiendo son muy satisfactorias, pero el, la visión global, decir, de llegar hasta el final de lo que se quiere conseguir con esto, es a largo largo plazo. Y, y vas viendo lo grande que es, o sea, lo que implica intentar ahí introducir a la parapsicología en, en ámbito universitario, pero bueno, una tarea grande que ir poquito a poco. ¿Cómo empezó tu interés por el llamado, vamos a decirlo así, sexto sí. sentido? Pues siempre lo he dicho que yo no recuerdo no tengo ningún recuerdo así de, de pequeño donde no esté ya ese interés, entonces yo leía alguna vez lo hemos hablado aquí también en el programa no leía todas las cosas que iban saliendo y iba buscando los los libros la biblioteca de espacio y tiempo que salió en su momento eh, revistas que caían no de lo que tenía la familia alrededor, pues que si mi primo tenía un libro que si una profesora de Gb recuerdo que comentaba también algunas cosas y me quedaba siempre pendiente de las cosas que decía, y en fin. el material que en aquella época llegaba a tu mano, era lo que yo iba lo que iba devorando, y siempre me gustaba, y tanto si eran historias como si eran películas, era todo todo lo, lo relacionado con eso. Y supongo que eso me lleva a, a plantearme hacer eh, psicología. También planteé periodismo, pero periodismo en Granada no había. Entonces yo recuerdo un limbo allí entre periodismo, que a veces lo he comentado alguna gente, el periodismo, psicología, pero... De pronto decidí, digo, bueno, tengo que estudiar psicología, ¿no? Es decir, la, me interesa el tema de la mente. Eh, te hablo de, de conceptos que manejaba, pues, con, no sé, 15, 16, 17 años. La mente, la conciencia, eh, y suponía que de todo lo que había, era psicología donde tenía que ir. Y tenía la oportunidad de hacerlo, y aquí, y aquí que me metí. España porque... va por detrás, por delante, igual, me refiero a nivel universitario, a nivel científico, el interés por la parapsicología. España va, a ver, va por detrás, si lo comparamos con el resto del mundo, eh, sobre todo, no, no tanto por el interés ni por la calidad de la gente que pueda haber en España interesada. Sí, lo que falta, sin duda alguna, es una red y una estructura que no tiene una red universitaria o eh, científica de investigación, incluso aunque fuese, vamos a llamarla más profesional, ni siquiera está, ¿no? Pero porque en el resto del mundo tú sí te encuentras en, en distintas universidades, han tenido otra trayectoria y una un estudio empírico, pues más o menos los años 30, ¿no? Con Ryan que se inicia lo que es la, el estudio científico en parapsicología. Eh, aún así, hay muchos grupos, es decir, hay, hay muchos centros de investigación. Sí es cierto que no hay una cantidad enorme de personas en el mundo que estén dedicadas eh, por completo a la parapsicología, pero sí tienen toda una historia, toda una estructura y todo un bagaje de investigación, de, bueno, de experimentación, ¿no? De, de discusión sobre este tema. ...que también tienen por supuesto su parte más bueno popular... ...y su parte menos, menos seria... ...pero que eso en España no está... ...en España necesitamos una red... ...necesitamos que... ...que la gente que le interesa el tema... ...dentro del ámbito universitario... ...que yo sigo siendo el, el punto en el que yo... ¿no? en ...la diana a la que yo apunto... ...que es el tema del campo universitario... ...que hay mucha gente interesada... ...yo por las veces que me he movido por charlas... pues está en Mallorca, está en Madrid... ...estaba en, eh, por aquí por Granada... por ...siempre encuentro gente que está interesada en Salamanca... Entonces necesitamos que toda esa gente eh, creamos, hay que crear un contacto, eso eso creo que es lo que falla, porque luego no requiere tampoco, en un momento dado podemos, se puede hacer una investigación sin requerir una gran cantidad de dinero, ni un presupuesto enorme, ni unas instalaciones así especiales, y la calidad del investigador en España es, es perfecta, entonces no hay, falta eso, falta la conexión, falta que, que pasemos de hacer cosas sueltas a que todo el mundo formemos un grupo que apunte en una misma en una misma dirección que es investigar, aunque luego cada cual tenga unas ideas personales y sean estudios distintos, claro. Raña es uno de los padres en, de la parapsicología, él investigó dentro de la universidad, en, dentro de lo que es eh, la ciencia ortodosa, estos eh, temas, la parapsicología, pero ¿lo hizo porque pudo o pudo porque lo hizo? ¿Ya existía la infraestructura o eh, él tuvo el atrevimiento de hacerlo y caiga quien caiga eh, lo ¿Tarque? hago? Oye, qué pregunta más buena. Eh, el, a ver, lo que Rein hizo y lo que lo convierte en la figura de en el padre de la psicología, que también tiene su madre, que bueno, su, su mujer, Luis Rein, también trabajó ¿Sí? con él juntamente, que siempre se habla de él y, y se le, no, a ella parece que no se le presta la atención, ella estudió un montón de casos espontáneos con, con su archivo. Pero, eh, lo que Rein hizo fue, eh, eh, creo que son así pasan las cosas importantes. Hace algo que bueno, que evidentemente fue un trabajo potente que desarrolló durante muchos años, durante casi una década hasta que empezó a publicar y demás, pero lo que fue hizo esa cosa diferente en el momento en el que hacía falta. Es decir, cuando Ren empezó, lo que había era, bueno, se está, venía la historia de la época de, o sea de la tradición más espiritista, el trabajo con medio, había muy pocas cosas hechas de, el, el matrimonio de Sinclair tenía este experimento, ¿no? este, en su libro de Mental Radio, sobre telepatía, y lo que hizo Ren fue coger ...y cambiar completamente el foco... ...es decir, con cosas que ya estaban... ...es decir, empezó el, el, el uso de la estadística... ...por ejemplo, a introducirlo... ...diseños experimentales, diseños aleatorios... ...y cambió un foco que yo, bueno... ...personalmente creo que habría que volver... Que, bueno, ...y el tiempo se ha encargado de volver a colocarlo en otra parte... ...o más o menos lo va colocando... ...pasó del foco, digamos, de, por decirlo así... ¿no? De, ...de enfocar a esas sesiones de Medium... ...y de esas cuestiones más de la metasíquica... ¿no? ...de la SPR... Y de la, ...a llevar... A, a, a bueno a, a, él trabajaba con sus estudiantes, que trabajaba con estudiantes de la universidad, con población en general, también con personas que venían y decían que tenían, ¿no? que tenían cierta capacidad, pero él, ese movimiento de foco tan simple y a la vez tan potente, es decir, a ver, en vez de estudiar algo de esta forma tan oscura, vamos a aplicar las herramientas que tenemos para para para intentar sistematizar esto, que ese era su objetivo realmente cuando publica percepción extrasensorial, ¿no? El libro, decir, a ver, esto se puede estudiar de una forma ...con herramientas que tenemos... ...con diseño experimental... ...con doble ciego, ...con estadística... ...que eso no lo habíamos hecho antes... ...entonces es un cambio pequeño... ...en el sentido de que... Oh, ...qué poquita cosa es... ...no, no... ...pero supuso un, un cambio de, de, de enfoque completo... ...que de hecho... ...su planteamiento y su idea todavía en gran parte de la investigación actual eh, están presentes. Algunos de los estudios que se publican y que se van a conocer dentro del mundo de la psicología, hace unos años se eh, formarían parte del mundo de la parapsicología. ¿Ha tenido que existir una especie de reconversión terminológica para enfrentarnos a la opinión pública? La, la, la parte de la terminología sigue siendo un una cuestión remanente, mira, eh, por ejemplo yo siempre escucho gente que me dice bueno y porque si hay una parapsicología porque debería también existir una parafísica ¿no? y y hay que entender que el, que la parapsicología tiene una maravillosa cualidad y una calidad, es, es una característica que es esa es interdisciplinar, recoge la psicología, la medicina, la física, la antropología, la historia, etcétera, entonces realmente el término parapsicología es una derivación de bueno de lo parapsíquico de, de, de entonces pero que no significa que se limite solamente a lo psicológico, ¿no? pero siempre que los términos están, siempre está ese ese problema sigue estando, términos como percepción extrasensorial, que además fue un término acuñado por psicólogos de la percepción, como su propio nombre indica, es decir, percibir algo de una forma extrasensorial, de alguna forma que no es mediante los sentidos conocidos. Es un término que tiene 100 años y que, sin embargo, se sigue usando y se han propuesto términos nuevos como cognición anómala y demás, pero se sigue, esos términos siguen triunfando, ¿no?, para eh, percepción extrasensorial, psicokinesis, Por ejemplo, yo una, una de las cosas que hemos estudiado en el... Yo hice la tesis sobre eso, igual que re, otros miembros del grupo de investigación, Fenómenos como la sinestesia, que no tiene absolutamente nada que ver con la parapsicología. ¿no? Pero son fenómenos que en un momento dado estaban en su tiempo, no eran como extraños, de cosas que de, la artista, de los artistas no subjetivos, esta mezcla de sentidos. Bueno, y no hace falta ser tan lejos. Si mira en, si miramos en el código UNESCO, el código 6110, que son o sea, los, los campos de la ciencia y la tecnología que tenemos desde el 75, adoptados con el código de la UNESCO, la psicología tiene su... su su código, que es el código 61 y luego está lo diferente, ¿no? dentro de eso las distintas ramas eh, y 6110 es parapsicología dentro de psicología y si entras dentro te encuentras la percepción eh, perdón, la eh, hipnosis dentro de la parapsicología lo cual es completamente error entonces es un, no es un ejemplo de un término que en un momento determinado estaba ahí en un campo que no le pertenecía y que con el tiempo se ha sacado de ahí y que pues, ya está dentro del ámbito de la, de la psicología normal, ¿no? y la psicología ha ido reinventando, o sea cogiendo terreno de las de cuestiones que la parapsicología ha ido, no ha ido prestando su atención a ella y que después con el paso del tiempo el desarrollo de la propia psicología hay cuestiones que ...bueno, que, que han dejado de plantearse como parapsicológicas... ...para ser atendidas como psicológicas... ...porque eso también es parapsicología... ...a veces la gente cree que es como una especie de lucha... ¿no? ...en como sí. todo lo que es escepticismo... ...pensamiento crítico... sesgos cognitivos, explicaciones científicas... ...todo eso es contrario a la parapsicología... ...y en realidad no... ...si tú lees cualquier libro sobre parapsicología... ...manual, ves las investigaciones... ...ves las personas que se encargan de esto... ...lo primero que tienen en cuenta es todo eso... ...porque son... ...eso sí... Lo que es propio de la parapsicología, que no es propio de la psicología, es no creer en lo paranormal, sino por lo menos eh, bueno, ver si efectivamente esos fenómenos son reales o no son reales. Eso es lo, lo digamos la, lo que es exclusivo de la parapsicología y justifica que esté como tal, pero no es ajena al resto de los campos de la ciencia. Si tú tuvieras que elegir de los estudios que has afectado a algunos, o ¿cuál es el primero que te viene a la mente dentro del mundo de la psicología y la parapsicología de los que tú has realizado? Pues bueno, de los que yo me, me permito una, una pequeña diferencia. De los que yo no he realizado siempre menciono una, un, los mismos que son los del sueño, uh -huh. porque me parece una maravilla. También y que refleja lo dificilísimo que es hacer un experimento de laboratorio eh, con una, un estado real, eh, el estado de terror de conciencia real, que es el sueño. ¿no? De los que yo he hecho hay una. Sí, hay dos que recuerdo que tengo especialmente. Uno, no es un experimento como tal, pero sí fue una prueba que hicimos en el curso de Salamanca, de los dos años que fui a dar el curso sobre para psicología científica allí, que estaba con crédito y demás, que fue un logro bastante importante. Hicimos una serie de pruebas que, bueno, no eran no tenían un control estricto, pero servían para enseñar a los alumnos lo que se, ¿no? en qué consistía eso. Y hubo una persona, una, una de las alumnas, que tuvo una en Gansel que hicimos y en visión remota y unos resultados que yo aluciné tanto que me quedé tan tan en blanco que no supe decir eh, vamos a mantener el contacto para poder repetir esto ¿no? fue una cosa como como muy porque describía las imágenes en un experimento de Gansel y en un visión remota, es decir, estaba, describía la imagen que estaba oculta a sus sentidos Como porque está muy no lejos, decir, ¿no? ¿no? La si realidad, lo que está viendo está muy lejos, ¿sí, sí, eh? pero sí. sin embargo no. lo puede dibujar, describir, describir decir Totalmente, qué es lo que hay, ¿no? Yo no he tenido nunca jamás una... Eh, porque además era como... y claro, y al mismo tiempo estábamos en, en una sesión al mismo tiempo para enseñar a los alumnos cuestiones de diseño experimental, estadística y tal. Entonces yo tenía que... digo, que no se me note la cara de que estoy flipando, pero sí. es que estaba flipando, porque estaba la chica describiendo el dibujo, que estaba yo oculto a la vista de todos, que no sabíamos cuál era, y... Y cuando lo enseñé, digo, bueno, esto es tremendo, ¿no? Y hay una otro que me, me gusta me gusta mucho mencionarlo, aquello que hicimos con el tema de sinestesia y la visión de auras y la comparación no entre la, la sinestesia, muy brevemente las personas que experimentan una segunda sensación cuando, ven por ejemplo, ven una letra de color, o ver un color asociado a una cara, o un sonido asociado a un sabor, etcétera Claro, si no me... como leer colores, es como ver sabores, algo así, Exacto. ¿no? Más o menos, Sí, sí, sí. sí. ...que no tiene nada de patológico... ...ni tampoco de parapsicológico... ...una, una un síndrome neural no tiene... ...no tiene... O sea ...es interesante pero no tiene nada de extraordinario... ...en el sentido de paranormal ¿no? Pero claro, hicimos una comparación sobre... ...sobre esto con personas que tenían sinestesia cara-color... ...es decir, personas que al ver caras ...veían un color asociado a esa cara... ...y eso nos recortaba el tema de auras... ...ya un compañero había trabajado sobre esto antes... Y, y hicimos alguna entrevista a varias personas aquí en el Santón de Baza famoso fue uno uh -huh. de ellos que apareció en el artículo, pero había alguno que, que en el artículo casi no aparecía y que a mí me, me interesó mucho más que lo del Santón y todo lo demás, y era un hombre que vivía por aquí por la Alpujarra, que él decía que veía el aura y tal, y el aura que él nos describía además él era medio inglés, creo, o sus padres eran inglés, se había criado aquí, tenía un lenguaje, hablado de mitad español, mitad inglés el aura que él decía que veía era como una especie de, de después de un rato como, de, de, como pegamento, fue una palabra como como el pegamento este, por decir marca lo siento, pero el pegamento este medio transparente no como una especie, y él decía que no había colores, que ni marca, ni simplemente era una especie como de onda transparente, y a mí me, me llamó mucho la atención porque te das cuenta como al final eh, los casos el caso único, el caso de la persona en concreto, de esta, de aquella persona de la persona que tiene una visión, de la persona que tiene un sueño premonitorio eh, son casos que cada uno tiene una característica tan particular que luego al final la acabamos haciendo categoría, ¿no? pero al final al agrupar en categorías siempre acabamos perdiendo algo de, del caso, y yo este hombre me lo contaba con una tranquilidad que yo decía digo es que esto no coincide con lo que se supone que es entre comillas el aura, ¿no? los colores tal, y digo ahora qué hacemos con esto, y me parece muy interesante, o se me parecía mucho más interesante que otras personas que entrevistamos que bueno nos contaban cosas más como decirte, como si fueran más del libro, ¿no? Es decir, los colores tal, el, el, morado muy espiritual, el negro significa enfermedad, digo sí, pero es que a mí que este hombre me esté contando esa experiencia, yo no sé si de verdad es un aura lo que está viendo no, pero es su experiencia subjetiva y me interesa como la tiene codificada de esa forma, ¿no? ¿Y el futuro cuál es? ¿qué investigaciones puede haber en el futuro que pueden ser importantes? Mira, el futuro, la verdad, es, y esto lo digo para toda la gente que esté que puede estar oyendo y que esté en posición de, de hacer algo, de promover una investigación, el futuro en realidad no no es algo lejano, imposible. Es decir, hacer una investigación sobre parapsicología, si tú, vale, por ejemplo, que te digo yo, si tú haces un estudio antropológico, un estudio, una revisión histórica, algo de pensamiento crítico, eso entra dentro de investigación, está aportando a la parapsicología. Pero si nos centramos más sobre parapsicología específica, Eh, ...no requiere una calidad, no requiere unos medios técnicos desorbitados... ...cualquier grupo de investigación puede hacer algo de eso... ...el mero hecho de prestar atención, bueno, una recogida de casos... ...una encuesta de casos en condiciones con un buen cuestionario... ...con una encuesta objetiva, que no que no vayan destinados a, a ser publicados... ...en una revista en el sentido de darlo a conocer... ...no como contar la historia del asunto sino de profundizar en esto... ...ya eso... Es una aportación importante. Luego, yo, por ejemplo, aquí en el, en el grupo, para el año que viene, nosotros tenemos, bueno, los medios que tenemos son, pues tenemos una cámara termográfica que la utilizamos un montón, pero eh, experimentos muy sencillos, experimentos de percepción extrasensorial se pueden hacer muy simples. También creo, esto es una opinión personal, que eso ya, si quiere, otro día lo, lo, le echamos más rato. Creo que es hora también de empezar eh, a... Repetir experimentos como vamos a hacer más cáncer, vamos a hacer más visión remota, vamos a hacer más estudios de precognición, ya se han hecho muchos y los resultados están ahí. Otra cosa es que nos cuesta aceptar o por lo menos darle cabida dentro de lo que conocemos porque precisamente chocan con lo que ¿no? conocemos de cómo es el mundo, la relación causa-efecto, lo que va antes, lo que va después, etcétera, Creo que hay que prestar más atención a, al caso, a los estudios de caso, es decir, una persona que venga, lo bueno, de esta chica por ejemplo le contaba, es decir, esta persona exactamente cómo es para ella esa experiencia de ver esa imagen en su cabeza porque sabemos mucho más de lo que sabíamos hace 40 años y lo que hacía 30, incluso 20 sobre cómo procesamos la información sobre cómo representamos la información en el, en el cerebro, entonces podemos aprender de eso, buscar a ver exactamente de qué manera ese, ese fenómeno, si es real cómo entronca ahí con la parte del cerebro ¿no? con la parte neural ¿no? y y sobre todo eliminar histrionismo quiero decir, tranquilidad absoluta no esto no es un sí, son fenómenos que una persona diga que sueña con algo y eso ocurre luego o que la persona adivine cuál es la imagen que está oculta a la vista y que no tiene forma de saberlo no lo podemos explicar con lo que sabemos con los mecanismos que sabemos ahora y tenemos que seguir haciendo esos estudios, pero bueno que son anomalías, es decir, que no es lo que ocurre normalmente, por eso son fenómenos anómalos, entonces hay que Con mucha calma, yo creo que de verdad con, con calma, con tranquilidad y, y bueno, ampliando no ampliando el foco y, y uniendo, teniendo puentes entre lo que la parapsicología cuestiona y lo que la psicología y la física y la filosofía y en fin, ramas transpersonales si quieres pueden aportar. ¿Y qué reacciones eh, has eh, tenido, te has encontrado eh, en el hecho de llevar a la ciencia, y llevar a la universidad eh, investigaciones en de estos temas? ¿Ha habido una recepción? ¿Ha habido eh, recelo en algunas ocasiones? ¿Las autoridades eh, universitarias en este caso cómo han reaccionado? Pues de todo un poco. Mira, eh, desde... Frase, una frase literal que escuché de un profesor después de presentarle un proyecto que, que hicimos, creo que aparece en te, te estoy hablando, creo que era cuando estaba estudiando, o sea, puede que fuera sobre el 98 que yo acabé, más o menos, puede ser, 98, quizá 99, un año después. Eh, hicimos una especie de, pro, de proyecto para ir a Belmez a hacer un estudio psicológico a María, o a, en aquella época, ¿vale? Yo yo ya eso no lo haría ahora, pero bueno, en aquella época surgió aquello. Y recuerdo entregárselo, cerrar la puerta y escuchar de la puerta. Pero bueno, madre mía, ¿a esta gente por qué no la echan? Esa frase literal de un Jolines. profesor. Que se... Pero luego, como eso, me he encontrado cosas completamente contrarias. Es decir, de ir a pedir simplemente una sala para una charla o venir de dar una charla en un sitio y hablar con una persona importante dentro del ámbito universitario o del ámbito clínico en su lugar y cuando se va el jefe o cuando se va el ciertas personas y nos quedamos en privado es como, pues mira, yo te voy a contar y entonces te cuentan cosas, yo lo, lo, lo cuento lo describo de una forma que puede sonar grosero y que no quiero que nadie se ofenda, pero es como yo lo, la sensación que yo tengo, es como te sientes como una especie de prostituta cuando mm. te encuentras con tu cliente por la calle es decir, no tienes tienes que hacer como que no lo conoces entonces es como, vale, delante de la gente nadie te cuenta eso, o sea, yo no me importa yo soy un gacaje de a mi casa y hablo de todas estas cosas pero si alguien quiere contarme algo o quiere decirme una experiencia que he tenido o simplemente mostrar su interés Siempre se espera que estamos en un ámbito privado, ¿no? Entonces, cosas como esa. Pero bueno, ya te digo, en general, quitando los extremos, la mayor parte, la mayor parte de la reacción es positiva o neutra. Es decir, no hay una visión, la gente esta que está en contra de una forma tan radical, son un extremo y muy una minoría. Lo que pasa es que hacen las minorías hacen mucho ruido. E igual, también me encuentro personas que están absolutamente interesadas en el tema y que me están espoleando para que vayamos haciendo cosas aquí en la Universidad de Granada y en otros sitios, pero que la mayoría de la gente, ah, vale, bien, estupendo. Una cosa curiosa, Bruno, fíjate. Sí. Cuando empecé el doctorado, eh, yo, la mi discurso, lo que yo decía durante, mientras estaba estudiando y después de estudiar que estuve en la SIP, haciendo bueno, con la asociación, haciendo cosas y demás, hasta que yo acabé en el 98 la carrera y empecé el doctorado en el 2003. Claro, pues de la noche a la mañana, cuando me convierto en estudiante de doctorado, Lo que yo decía pasaba de ser una locura parapsicológica a... Era una locura, pero bueno, era tu línea de investigación. Y es como... Era como una especie de iniciación, ¿no? Como yo lo veía así, es como, vale, estoy hablando su lenguaje. Por eso empecé el doctorado. Es decir, yo me di cuenta que la guerra, el combate, la lucha... Bueno, por no usar términos militares, que ahora están, hay cuestiones sobre esto. La pelea, vamos a llamar la pelea, había que hacerla desde dentro. Eh, yo me di cuenta que desde fuera, o sea, había que entrar de la universidad y desde dentro mover esto, como se estaba haciendo y como se ha hecho en otro aparte Si hay investigación científica en España, del mundo de la parapsicología en la universidad, es gracias a personas y a estudiosos como él, como nuestro invitado, como Óscar y Borra. Mil gracias por estar con nosotros. Mil gracias a vosotros. Un abrazo grande.